¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le eh, Decíamos, fechas eh, festivas donde los empleados de comercio tienen horario especial, obviamente porque también tienen que festivar. Sí, la idea siempre fue desde el comienzo de diciembre que se realicen las compras con anticipación. Sabemos que hay gente que espera hasta último momento hacer las compras, pero acordamos tanto con la Cámara de Comercio y también con los supermercados, que a tener lo mismo que el año pasado. las grandes superficies es, a las 16 horas, y los comercios locales, a las 17 horas. Esto no impide que el propietario se quiera quedar abierto. ¿sí? Solamente los empleos se tienen que retirar a eso hora. Uh -huh. eh, bueno, y es un acuerdo que, que ya viene del año pasado y que me imagino que ha dado sus frutos y por eso lo mantiene. Sí, venimos haciendo estos acuerdos hace años, uh -huh. eh, con distintas gestiones también. La idea es, es que el empleo de comercio tenga tiempo para organizarse, porque es un día donde... La organización de la familia y preparar la mesa navideña y compartir en familia es fundamental. Entonces creemos que es algo lógico y tener un poquito de empatía hacia la otra persona, ¿no? Bien. Eh, recomendamos a aquellos que todavía no realizan las compras, que las realicen hoy o mañana antes de las cuatro. Sí, que la realicen hoy mejor. <risa> o sea, porque siempre viste a último momento esperar que el empleo también necesita acomodar su casa ¿no? mm -hmm. y, y cocinar y preparar la mesa y compartir con la familia. En la época en que uno era empleo de comercio, terminaban a las 10 de noche. y o sea, llegaba a tu casa lo no tenías ganas de brindar. Uh -huh. eh, entonces, por eso también uno, ya o sea, que la administración pública le dan a suelto el 23 y, y el 30, sí, eh, realicen las compras antes, la pena en el último momento. Uh -huh. eh, Cabrera, ¿cómo ha el año este 2022? con Bueno, dejando un poco atrás lo que fue la pandemia para los empleados de comercio. Productivo, mucho trabajo desde el gremio, trabajando en conjunto, haciendo talleres, eh, capacitaciones. Y para el empleo de comercio hoy está en, en la pelea por el tema del incremento. Uh -huh. eh, se reabrieron las paritarias, así que habrá novedades la semana que viene, seguramente. Bien. ¿El último incremento salarial cuándo fue? No fue la paritaria del 59% así que están peleando por otro y queda ha de pasar y sí si quedamos abajo de, de lo que es la inflación del país mhm uh -huh. eh el, el hecho de que trabajen con la cámara de comercio también brinda mayores posibilidades para acordar bueno distintas iniciativas me imagino que favorezcan el comercio no sí hay hay un un, un diálogo constante con con el, con el presidente de la cámara con, con la cámara en sí eh hay algunos que no les gusta ¿sí? hay algunos que no les gusta que, que haya. Una, una relación de, de, de diálogo pero me parece que es la única forma de, de buscarle soluciones a los problemas lo sino es ir al conflicto por el conflicto en sí o sea entonces en nuestra forma de trabajar es buscar el diálogo para consensuar eh, para el bien del, del empleado y para el bien del empleador uno de ejemplos claros fue el último feriado nacional o sea, muchos se enojaron muchos estaban enojados y todo fue muy claro en las redes, hay muchos que se quejan pero no realizan los aportes que se les encuentra el trabajador o como que tampoco los reconoce los feriados que están legalmente ya pactados de antemano no se los paga entonces ya el, el empleado y contra el empleador eh, genera un, un, un golpe feo en, en, en confrontar, entonces bueno cuando uno dice una cosa también hay que tener en cuenta la otra ¿no? O sea, Sabemos cómo es el carrera le agradezco. De nada, muchas felicidades para todos. Felicidades para los alumnos de marzo y también para toda la comarca.